De 0 a 2, Diario Rando del, del futuro. futuro Por Nacional Rock 28 minutos pasaron de la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y ayer, cuando amanecía, nos enterábamos de la decisión por parte del Ministerio de Interior y Transporte de continuar con la normalización de los servicios ferroviarios de. Eh, de pasajeros metropolitanos, eh, si bien se había especulado mucho tiempo con que se iba a avanzar en la estatización de, de los ramales que todavía estaban en manos privadas. Recordemos que el único ramal que estaba en manos del Estado desde octubre del año pasado era el Sarmiento. Así es. Eh, el resto de los ramales, Mitre, Roca, Bel, lo, los dos Belgrano, etcétera, estaban en manos de lo que se llamaban las unidades de negocios que eran unidades conformadas por empresas participación de los sindicatos y control del estado que se habían armado de emergencia para salir del paso cuando se retiraron las concesiones en su momento a los distintos grupos que los manejaban en este caso se decidió entonces retirar terminar con esta etapa que si quiere intermedia o, o sí, de gestión compartida de mientras tanto para pasar a una etapa privada a cargo de Cada ramal una empresa, algo que algunos eh, hablaban de una reprivatización, lo cual es incorrecto. No, nunca estuvieron estatizadas de todo. Nunca estuvieron estatizadas. Desde el otro lado se criticaba que se le dio a las mismas empresas que habían llevado los trenes a su mal estado actual, como por ejemplo Metrovías, del grupo Rogio. Eh, pero lo cierto es que desde el Ministerio del Interior, uno hablaba hoy con funcionarios de ese área y lo que decían es Eh, había que terminar con esto porque esto de, de las unidades de negocios permitía que no hubiera responsables, entonces cuando no había avances no se sabía quién era el responsable. De esta forma, según explicaban en el gobierno, va a haber eh, en los nuevos contratos una serie de planes con objetivos precisos, cada empresa tuvo que presentar un plan que incluía desde obras de mejora, Frecuencia de los trenes, eh, esta, estado de las estaciones, etcétera, Y que y hay una serie. Sí, renovación de. de, de exactamente. De, de y hay una serie de condiciones bien claras, con consecuencias claras en caso de que no se cumplan, que empiezan por multas y advertencias y terminan por la revocación. En el Ministerio de Transporte decían. Eh, si esto no funciona, el Estado va a hacerse cargo como sucedió en el Sarmiento ¿sí? si las empresas no cumplen se va a estatizar, el tema es que en este momento eh, en un contexto económico complicado eh, no lo decían con estas palabras, pero daban a entender que eh, la plata estaba, se decidió priorizar el dinero que hubiera tenido que poner el Estado si hubiese querido hacerse cargo eh, de todas estas líneas, en otras cosas ¿sí? no, ese fue el motivo principal, sin embargo Según cuentan, tienen bastante optimismo. Nosotros habíamos hablado la semana pasada con Randazo. Randazo Randazzo, uh -huh. Randazzo había, se había referido a obras en el Roca, se había referido a avances en el Mitre, Digo, no solamente en el Sarmiento, que es el ramal que maneja el Estado. Y ahí, digamos, eh, yo preguntaba, ¿esto es un paso atrás? Y me decían, no, no es un paso atrás. Simplemente es un paso hacia adelante que quizás no es el que muchos esperaban. Eh, todos eh, fantaseamos, si se quiere, con trenes a cargo del Estado y funcionando eficientemente no era este el momento, o así al menos lo decidieron en Interior y Transporte. Eh, de lo que hablan cuando uno les consulta un poco más es de reglas claras, que hasta ahora no había, de, hay un inventario, digamos, ahí se firmaron tanto la empresa como el Estado, firmaron eh, un documento donde consta cuál es el Estado actual, ¿sí? en qué Estado agarran, las líneas y hay planes a uno y dos años de en qué estado tienen que estar en uno y en dos años y además otros que tienen que ver con cómo se va a cumplir el servicio en el interín. Se comprometen a mantener determinada frecuencia, a transportar a determinada cantidad de gente, o sea que no solo frecuencia sino números de servicios dentro de la frecuencia, número de vagones dentro de cada servicio. También se replanteó el tema de la retribución monetaria, ahora va a haber una suma fija, el Estado le va a pagar una suma fija por mes a cada una de las empresas, más una serie de valores variables que va a tener con la cantidad de boletos vendidos, lo cual va a hacer que las empresas vuelvan a interesarse en cobrar el boleto. A tener más hoy en día, la verdad que uno podía subir o bajar del tren tranquilo, nadie cobraba el valor del boleto que tiene que ver con la explotación de los locales comerciales dentro del ámbito del tren y tiene que ver también con el cumplimiento de estas metas eh, intermedias en lo que tiene que ver con mantenimiento y con refacción, tanto del material rodante, pero sobre todo, porque el material rodante se está haciendo cargo el Estado, de las estaciones de y de otras partes que los usuarios no ven, digo, que tiene que ver con las salas de máquina, los, eh, los lugares donde se reparan los trenes donde donde se los, de, se los guarda por las noches, etc. Así que esta fue la noticia. En principio eh, no se reprivatizó nada porque ya estaba en manos privadas. Eh, va a haber también eh, bueno eh, Mayor control a partir de la de, de, del, del Ente Nacional Regulador de Transporte y de la SFOCE, que es la Secretaría sí. que sociedad se encarga de la sociedad operadora. Para ponerle un poco de glamour, no tanto quilombo. Es como un sistema de premios y castigos lo que se va a elaborar en función de eso, porque también hay incentivos para quienes eh, cumplan estos plazos que se propusieron al comienzo de este acuerdo, digamos. Exactamente. Y bueno, entonces, en resumen, va a quedar Ferrovías, que es Emepa, Eh, a cargo del Roca y del Belgrano Sur y Metrovías se va a quedar con el Urquiza que venía teniendo hasta ahora, más Mitre y San Martín mientras Sarmiento seguirá en la órbita del Estado y esto es lo que va a hacer, según dicen, es simplificar todos los procesos. Antes, cada decisión que se tomaba tenía que llegar a la unidad de gestión, se tenía que debatir entre las distintas partes, no se sabía nunca bien quién quedaba a cargo, ahora va a estar todo más claro. Muy bien, muy claro el repaso, Nico, de lo que pasó. Y también es interesante esto de analizar la cobertura mediática que ha tenido y cómo se simplifica. Los trenes se eh, privatizaron. Sí, se un junta gran fracaso, todo. el final del proyecto presidencial de Randazzo. Y se hace una y cobertura el... homogénea sin, sin dividir que los trenes, no son todos los trenes, las líneas son diferentes y tienen, eh, digamos, diferentes gestiones, que es lo que estábamos contando un poco.